11 y 15 minutos. Vamos con uno de los apartados habituales de cada jueves. Ya saben que esta sintonía nos indica que abrimos el espacio dedicado al ámbito del consumo gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz. Y en concreto, hoy tenemos a l otro lado del hilo telefónico al presidente de este colectivo, vicepresidente de la Unión de Consumidores en toda Andalucía, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con distintos temas, como siempre, de actualidad en materia de consumo. La verdad es que hay donde elegir, porque por una cosa o por otra、eh, hay varios frentes abiertos, eh, pero, eh, y bueno, pues haciendo referencia ¿no? a últimas noticias que nos llegan desde la propia Unión de Consumidores de, de Cádiz, hay que, bueno, pues eh, mirar eh, en concreto eh, hacia eh, bueno, pues, eh, una, eh, una serie de hipotecas、eh, que habéis detectado. En concreto,、eh, dentro de lo que era el antiguo Banco Banesto, hoy en día,、eh, bueno, pues Santander,、eh, denominada Hipoteca Tranquilidad. Lo digo para aquellas personas que eh, puedan eh, haber contratado esta hipoteca,、eh, que, bueno, pues、eh, sus usuarios están mostrando、eh, distintos problemas, están mostrando sus quejas,、eh, han llegado muchísimas llamadas al respecto, y por eso habéis hecho referencia a este tema, ya decimos, la Hipoteca Tranquilidad, Del antiguo Banco Manhecho. Coméntanos cuál es el problema que los usuarios os están comentando al respecto. Bueno, Sobre todo la abusividad n o de la propia, las propias condiciones y el propio clausulado de esta hipoteca. ¿no? Nos estamos encontrando、eh, con una situación incluso peor que en la que en un primer momento nos planteábamos. planteábamos nos estamos encontrando con, con hipotecas donde. Pues es, les va subiendo la cuota hipotecaria a pagar un 2,5% cada año, por lo tanto estamos hablando de personas que empezaron a lo mejor pagando 700, 800 euros, están ahora mismo, desde que firmaron esa hipoteca, pues en torno a los 1.500 euros, de, estoy hablando en, en cantidades medias, no en cantidades generales, y en ese sentido, pues、eh, nos preocupa desde el punto de vista. De, de estos consumidores, pues es una vez más un caso de, de, de abusos por parte de la banca relacionado con las entidades financieras. Nosotros hemos habilitado nuestro gabinete jurídico para defender a estos afectados、eh, de Hipoteca Tranquilidad de, de Vanesto, que ahora es Banco Santander por la absorción que ha habido de, de, de este banco.、Sí. Y por tanto vamos a defender los intereses Eh, eh, incluso llegando a los tribunales para estos afectados y de forma totalmente gratuita para, para nuestros socios, ¿no? Por tanto,、eh, desde ese punto de vista, pues animo a los consumidores que tengan alguna de estas hipotecas firmadas con el Banco、eh, Santander, el Banco b、eh, a n e s t o en su momento, para que acudan a nuestras oficinas, nos hagan llegar esa documentación y podamos representarlos en, en los juzgados, lo que, como digo, supone Un abuso más de cara al ciudadano, un abuso más de cara a, al consumidor. Lo de la cláusula suelo podemos decir, y, y con la importancia que lo tiene, y, y, y quiero que se me entienda bien, pues podemos decir que es un juego de niños al lado de, esto, de esta hipoteca tranquilidad de m a n e s t o y por tanto un juego de niños al lado de、eh, estas condiciones tan abusivas y tan Leoninas que tienen los afectados de la hipoteca Tranquilidad.、Mm, la verdad que el nombre se la trae, ¿no? Sí, fue vendido además desde un punto de vista incluso de publicidad engañosa, desde nuestra perspectiva, porque esto se vendió en los años del boom inmobiliario, del boom de las hipotecas, donde había un alto e u r i b o r y esta hipoteca pues se vendía a los clientes como forma de paliar y forma de garantizar. Una hipoteca más o menos estable que nos dejara tranquilos durante、eh, esas fluctuaciones que el u r i b o r estaba teniendo. n o Por tanto,、eh, se estaba vendiendo como una solución y realmente, una vez pasado el tiempo,、pues、hemos visto que ha sido todo lo contrario, sino、uh, que esto ha supuesto ...pues la intranquilidad, lejos de su nombre de tranquilidad, ...pues de, de, de los que lo han firmado, que prácticamente ven como la única solución que tienen si siguen con estas condiciones es. Entregar la vivienda al banco y seguir debiendo、eh, las cuotas hipotecarias que tengan que afrontar、eh, de cara al futuro. n o Por tanto, es una situación muy complicada.、Uh -huh. Hay quien muchas veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué firman este tipo de, de hipotecas? Y como tú nos estás comentando, es que、eh, las condiciones que en principio se estipulaban,、eh, y bueno, pues según unánimemente esas eh, demandas eh, que、so、os están llegando, Lo cierto es que no se están respetando, ¿no? Lo que en principio、eh, se les había asegurado, ¿no? Claro, había una promesa inicial, incluso con, con documentos de, de, de oferta vinculante, ¿no? Que es lo q u e m a r c a un banco antes de firmar un préstamo hipotecario, donde dan esas condiciones de cara al ciudadano. Y donde se decía, pues, que iba a haber un interés fijo durante los diez primeros años debido al préstamo, que a partir del año 11, pues, iban a pagar Euribor más 0,70. Que además pues iba a haber un seguro que en caso de, de que alguno de los titulares del préstamo bancario se quedara en paro pues iba a cubrir las cuotas hipotecarias durante 24 meses y que además pues se necesitaba、eh, un par de avalistas como mínimo para realizar esa operación. Cuando una vez que se iba a, a, a notaría pues、eh, normalmente llegaba el apoderado del banco tarde Llegaba en el momento justo a realizar la venta para no tener una mínima información al usuario en cuanto a lo que, tenés, lo que iban a firmar, y todas esas condiciones que he dicho anteriormente, pues cambiaban. Cambiaban en el sentido de que eh, eh, los diez primeros años no estamos hablando de una cuota fija, sino que estamos hablando de una cuota que se incrementa un 2,5%、eh, cada año, que a partir del año 11. Va a ser Euribor más 0,70. Habrá que verlo si、sí, se cumple definitivamente. Parece ser que, que está recogido en la, en la escritura, sí, pero va a seguir subiendo ese 2,5% anual que, que decíamos anteriormente. El préstamo、eh, no es, son s o l o los titulares y los avalistas, tal y como se, estaba, se tenía pensado se iba a firmar, sino que en propia notaría se le cambian. Y los que iban a ser avalistas son cotitulares del préstamo, con lo que ello conlleva también desde el punto de vista de que la deuda también es de ellos. Y el seguro que d e c í a m o s anteriormente de 24 meses, pues no aparece por ningún lado, no se hace cargo el banco de, de ello, y además no solo eso, sino que no cubre a los usuarios que están firmando la hipoteca, sino que el, ese seguro, por el que se ha cobrado en torno a 3.000 euros de media cada usuario, Pues eh, eh, únicamente en teoría el titular es el banco, no, es, no son los usuarios y por tanto no va a cubrir esa situación de desempleo que tengan esos usuarios, sino que va a cubrir el impago que se produzca por parte de los usuarios frente al banco.、Hmm. Bueno, pues、eh, ya vemos un caso más eh, de eh,、pues、práctica abusiva ¿no? dentro de lo que es el ámbito bancario. Y en concreto,、eh, por tanto, para aquellas personas que hayan podido contratar esta hipoteca tranquilidad, entre comillas,、eh, del antiguo banco Banesto, la actualidad Santander,、eh, y bueno, pues evidentemente que crea que se están、eh, desarrollando o se le están、eh, bueno, pues、eh, la, cobrando en, en diferentes conceptos, más de la cuenta,、eh, o no según lo establecido dentro de lo que es esa hipoteca. Bueno, pues ya saben que pueden ponerse en contacto con la Unión de Consumidores de, de Cádiz, que les van a asesorar.、Eh, y bueno, pues todo ello dentro de lo que、eh, es toda esta iniciativa a nivel general. Ahora mismo, ¿de cuántas personas afectadas,、eh, Miguel, que l podemos estar hablando? Pues miles de, de ellas, ¿no?、Sí. Yo, de hecho, ya en, en la, prácticamente la semana que llevamos tratando este asunto, pues estamos hablando de en torno a 500 consultas que hemos podido recibir y, y vamos contestándolas. Conforme a los medios que tenemos y al tiempo que tenemos, ¿no? Porque también hay que pedirle un poco de paciencia a los afectados, porque son muchos los que se están poniendo en contacto con nosotros, y, y claro, somos los que somos y estamos los que estamos, ¿no? Estamos intentando ser bastante rápidos para, para realizar esa respuesta, estamos agilizándolo por los medios, por correo electrónico y, y por, la, por las redes sociales en las que estamos. La Unión de Consumidores, estamos canalizando a través de ahí la, la respuesta a, la, a las propias consultas que nos están llegando a través de estos canales. Y, y, pero, como decía anteriormente, podemos estar hablando de miles de afectados que necesitan esa a, actuación de la Unión de Consumidores de Andalucía y que muchos de ellos nos agradecían porque、eh, hasta ahora parece ser que eran los grandes olvidados de los abusos bancarios, nadie había puesto. La mira en, en, en, este, en este abuso, y desde mi punto de vista, yo creo que es el, las condiciones son las más abusivas de las que nos estamos encontrando con las entidades financieras hablando de hipotecas. Y, y ya, como bien sabes, llevamos un largo recorrido con cláusulas suelo y con esas condiciones leoninas de los bancos. ¿no? Por tanto,、eh, todo nuestro apoyo, todo nuestro trabajo va a ir encaminado para defender los intereses de estos usuarios que lo están pasando realmente mal.、Mm. Pues todo ello dentro del ámbito bancario. Vamos a, a otro apartado. La verdad es que la pasada semana ya nos referíamos a lo que todos conocemos desde hace ya varias semanas,、eh, desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara ilegal el céntimo sanitario.、Eh, bueno, pues se han venido eh, produciendo eh, declaraciones sobre cómo se iba a llevar a cabo, materializar esa devolución.、Eh, ya sí que es cierto, también lo comentamos la pasada semana, que hay un modelo normalizado. Eh, que se puede descargar、eh, y a través de、eh, la agencia tributaria.、Eh, la pasada semana nos preguntaban además los oyentes、eh, si valía con el ticket de haber ido a la gasolinera correspondiente o incluso, bueno, pues lo que es el, el resguardo、eh, de lo que es el movimiento bancario que se produce ¿no? cuando utilizamos la tarjeta de crédito. Y en ese sentido, Miguel Ángel, te quería preguntar. Eh, ¿Qué es lo que hace falta para que nos devuelvan esa cantidad、eh, cobrada ilegalmente durante años、eh, relativa al céntimo sanitario? Sí, bueno, como, como bien dices, había muchas dudas referentes a, a, este, a esta cuestión, ¿no? Porque tampoco desde el, la propia agencia tributaria nos había dado cumplida información sobre lo, lo, los temas que, que eran interesantes para el usuario, para el ciudadano, de cara a recuperar ese. Ese dinero que se le había、eh, cobrado de más. n o、eh, Frente a esto, pues ya parece ser que Hacienda está dando un poco de luz, como bien dice, tanto la Agencia Tributaria como la Unión de Consumidores de Andalucía o, y la Unión de Consumidores de Valencia, que han sido lo, los pioneros en este tipo de, de cuestiones, pues、eh, han dado ya formularios, hemos dado formularios para poder reclamar esas cantidades. Dentro de los cuatro años que marca la prescripción、sí. desde el punto de vista de, la, de los efectos tributarios, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, solo podremos reclamar、uh, desde el 2009 hasta el 2013, si no recuerdo mal, que es las cantidades que, que, que marca la legislación tributaria c o n f o r m a ese periodo de cuatro años, ¿no?、Eh, Por tanto, documentación que hay que presentar,、eh, pues en primer lugar la solicitud que tiene que ir dirigida a la agencia tributaria dentro de cada delegación provincial,、eh, es decir, en cada oficina de la, de la agencia tributaria en cada provincia, y donde pues tiene que estar una serie de documentación que entre los cuales tienen que estar los justificantes del ingreso efectuado. Ah, por el obligado tributario, es decir, el justificante, el ticket o la factura donde aparezca que hemos pagado por el combustible, donde aparezca recogido、eh, ese cargo por el impuesto de v e h í c u l o del de impuesto a l céntimo sanitario en definitiva, donde aparezca reflejado que está incluido dentro del precio.、Eh, ¿Vale el ticket? Como me preguntaba, sí vale. ¿Vale un extracto bancario? Pues valdrá en tanto en cuanto aparezcan desglosados los conceptos por los que se carga, y eso va a ser complicado,、uh -huh. porque no suele ser habitual que se incluyan en este tipo de, de cargos por tarjeta esas, ca esas, ese, esas cantidades, pues, entre otras cosas, porque el propio, la, la propia entidad financiera no sabe si lo que hemos comprado es carburante o si lo que hemos comprado es un periódico, ¿no? Por poner un ejemplo. Eh, en una estación de servicio. ¿no? Por tanto, lo único que vale es la factura o el documento equivalente, que en este caso, al ser menos de 3.000 euros,、pues、permite u s p e la agencia tributaria que sea un ticket de compra donde aparezca, como digo, reflejado esa cantidad de, que, del carburante y del céntimo sanitario que se ha cobrado.、Mm -hmm. Así que, por tanto, volvemos a subrayarlo: hace falta la factura, evidentemente con eso no habría problemas, pero también es cierto que un usuario eh, eh, habitual. No suele contar con facturas, a no ser que sea un profesional o que le haga falta para algún tipo de justificante, ¿no? De materia laboral.、Eh, si no es extraño que, bueno, pidamos la, la factura.、Eh, pero sí que valdría el ticket. El ticket normalmente sí que registra esa cantidad también del céntimo sanitario. Y por tanto, el ticket en principio también sería válido. No así,、eh, ese resguardo o ese movimiento bancario que, bueno, en, al final lo que establece es cuánto hemos pagado con la tarjeta sin hacer más distinciones, ¿no? Exactamente, y donde aparezca, como digo, reflejado que se ha cobrado ese impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos, como se llamaba en definitiva al, al céntimo sanitario. ¿eh? Mm -hmm. eh, ya sabemos también que, por tanto, p o d e m o s reclamar los últimos cuatro años, porque hasta donde prescribe n o dentro del ámbito económico. Eh, y por tanto, e s t a r í a m o s hablando hasta el año, bueno, pues prácticamente 2010, ¿no?、Eh, con anterioridad, pues、eh, ya no, porque habría prescrito, ¿no? Exactamente. Lo anterior h a prescrito, desgraciadamente nosotros pedíamos que no, se, que no hubiera prescripción en cuanto a esas condiciones,、eh, pero desgraciadamente, bueno, lo hemos,、eh, no, nos encontramos con esa situación y únicamente se podrá reclamar, como digo. Desde los últimos cuatro años que se ha estado aplicando ese impuesto de hidrocarburos, que, en especial que, que fue determinado el, el céntimo sanitario.、Hmm. Bueno, pues esto en torno、eh, a ese tema, el céntimo sanitario,、eh, sin duda protagonista también en estas últimas semanas, y ya por terminar,、eh, algo que no deja de ser noticia desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas porque no nos aclaramos.、Eh, en principio, porque desde luego ni desde el propio gobierno ¿no? se aclaran. Con respecto a qué se va a hacer con la luz, con el recibo de la luz, con el propio sistema, ¿no? De,、eh, de cobro, t o d o junto además a las empresas, por supuesto,、eh, lo último que sabemos es que parece que se confirma,、eh, la devolución,、eh, va a haber devolución al parecer a los consumidores en su recibo de la luz en los próximos meses, después de que el mercado mayorista de electricidad haya marcado precios medios inferiores al fijado por el gobierno Para el primer trimestre del año. Así que, como si estuviésemos jugando en bolsa, como bueno,、eh, los valores han sido superiores en los previstos, ...bueno, pues deberían devolvernos dinero y esto parece que se va a confirmar en estos próximos meses. n o Sí, exactamente.、Y、es un ejemplo más. Cada semana vamos a ir dando ejemplos más de que esto es una auténtica barbaridad el sistema que tenemos. n o Un sistema donde estamos pagando de más por adelantado, como ha pasado en este caso, en donde de media. Pues se tiene que devolver unos 40 o 50 euros a cada usuario, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando en muchos casos,、eh, la mitad de una factura prácticamente mensual de una familia, por lo tanto, estamos hablando de cantidades tremendamente importantes en momentos donde hay pobreza energética para los usuarios, donde tienen muy complicado el realizar los pagos de la electricidad, d ¿no?、eh, Nosotros seguimos abogando por un cambio de sistema, un cambio de sistema que tiene que ir. En el sentido de que se establezca un precio fijo cada año y que e sea t s e actualizado cada año, y conforme a una auditoría energética en nuestro país, donde veamos realmente cuánto cuesta la electricidad, y que además otros conceptos que aparecen、eh, metidos dentro de la factura de la electricidad, por ejemplo, lo estamos hablando antes con el céntimo sanitario, no es un coste directo del servicio que se está prestando el céntimo sanitario cuando estábamos repostando. Eh, carburante, era un, un impuesto que se metía a los usuarios de manera indiscriminada para cubrir determinadas cuestiones que nosotros entendemos que deberían de ir en presupuestos generales del Estado. Pues la, la electricidad ocurre lo mismo. Buena parte de l a f a c t u r a entre ellas el, aproximadamente el 40%, son cuestiones que no atañen al suministro eléctrico y que no son costes de, de este suministro. Por lo tanto, estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Que deberían ir no quizás en la factura, sino quizás en presupuestos generales del Estado, y que con, cada uno, conforme a su capacidad económica, es decir, su renta, pues debería pagar. Es decir, que i e n gane más, pues que pague más, y quien gane menos, pues que pague menos. ¿no? Y, y no todos por igual, porque al final estamos hablando de que、eh, tanto una persona, por poner un ejemplo, que gane 12.000 euros al mes, va a pagar. Lo mismo que quien gane 400 euros al mes en, en esa factura eléctrica. n o Por tanto, hay conceptos que entendemos que no deberían estar en la factura, hay conceptos que, que deberían ser cargados en presupuestos generales del Estado, por tanto, y eso abarataría de una manera considerable la factura eléctrica para esas personas que tienen、eh, problemas económicos hoy en día y que están subsistiendo prácticamente con 400 euros en, en su domicilio. o ¿no? n Por tanto, Desde ese punto de vista,、pues、entendemos que la factura se tiene que cambiar y estamos a la espera de ver ese nuevo modelo. Estamos a la espera de que se aplique en junio. Nosotros creemos que ni en junio va a ser posible aplicar esa factura por horas como se había señalado y, y habrá que seguir. Eh, peleando por esa justicia que entendemos que tiene que haber de cara al usuario, cosa que hasta ahora no ha sucedido con, con el sistema eléctrico y con la liberalización de este suministro tan importante.、Mm. Bueno, vamos a quedar aquí simplemente,、eh, sobre todo porque alguna persona nos puede, e s t a r escuchando y diciendo, bueno, ¿qué se están quejando? ¿De que vayan a devolver dinero? No,、eh, la principal queja es de que haya, de que lo han cobrado por anticipado, ¿no? O sea, de que haya, bueno, pues esta irregularidad ahí, que, inestabilidad en cuanto a, a los precios que se pagan. Y que te cobren de más、eh, sobre una cosa,、eh, que todavía no saben el precio, podemos decirlo de esa manera, ¿no?、Eh, y después. e x a c a m e n t e y es lo que puede pasar con la factura por hora. Puede que nos estén cobrando un precio que no s e p a realmente ni las propias eléctricas cuál es el precio real de, de la electricidad, porque esto va cambiando cada minuto. Esto no es que estemos hablando de, de cuestiones, estamos hablando de una mera especulación de un mercado y donde, pues, al final, pues, el usuario es el que está. La, la víctima de ese mercado. Nosotros entendemos que el riesgo no se le puede trasladar al usuario, al consumidor, sino que ese riesgo lo tienen que asumir las propias empresas, como lo asume cualquier empresario. Y cuando se establece un precio, pues tendrá、eh, que establecerse de forma anual, de forma lineal, y no que al usuario, cada hora, pues, o, o prácticamente u e s p cada dos o tres horas, le esté cambiando el precio de la electricidad sin ni siquiera el usuario saber. Y a esa hora puede poner o encender una lavadora o poner la calefacción sin saber realmente el coste que va a tener eso, a ese o s e consumo eléctrico que va a hacer.、Mm, no, no es lógico es que el precio de la electricidad dependa de un mercado especulativo,、eh, sino que debe ir、eh, en función al coste de lo que supone ¿no? llevar la luz hasta nuestras casas. ¿Cuál es el coste? Las empresas tienen que tener un beneficio, lógicamente, son empresas privadas y ya está. Lo que no puede ser es、eh, depender ¿no? de un, una especulación continua y, sin saber un porqué. n o Este es un sistema donde, llegados a este punto, yo ya detecto que estamos de acuerdo, empresarios, que estamos de acuerdo, consumidores y que están de acuerdo las propias eléctricas. Por lo tanto, estamos de acuerdo prácticamente todos menos quien tiene que regular esto y, y esperemos que, no, que, no, que nos atienda, ¿no? Porque, como digo, todos estamos en el mismo barco prácticamente, incluidas las eléctricas, ¿no? Que parecen los malos de esta película, pero que sin embargo, cuando uno habla y cuando tiene. La suerte de la posición que tengo como representante de los consumidores, compartir con ellos, y cuando ellos me preguntan qué me parece a mí, y cuando yo le pregunto a ellos qué les parece a ellos la reforma eléctrica, pues coincidimos en el 80% de los planteamientos, por lo tanto,、eh, es una cuestión. De sentido común y de, y de sentarnos entre todos, incluidos los consumidores, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y plantear un sistema que agrade a todos y que sea más justo para todos.、Hmm. Pues、eh, esperemos que sea así, desde luego. Estaremos、eh, atentos, es un tema que desde luego va a dar、eh, de sí muchísimo,、eh, porque hay que esperar también hacia esa devolución en la s factura, s próximos meses, en el mes de junio se supone que nuevo sistema de cobro, lo veremos. Estaremos atentos a ello. Miguel Ángel, los tenemos que marchar, como siempre. Muchísimas gracias por toda la, la información que nos ofrece el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y seguiremos con más actualidades en materia de consumo la próxima semana. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantado, como siempre.